A partir de este momento, desde Campiñas. Canta canta minha gente. Siga la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Júnior, columnista de la 36 en Brasil. Canta a favela. Quer dia vai delorar. Canta a favela. Quer dia vai delorar. Cantem samba de roda. O samba começou. E o samba rasgado. Samba de preque, o samba moderno e o samba quadrado. Canta e randa o frevo. pouco mais maggi vai e Mas não cante essa voz bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta. Esperamos ya la conexión de Plinio Arruda Sampaio Jr., que ya nos confirmaba que va a estar. A ver, Plinio, si nos estás escuchando, bienvenido, buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Buen día a todos los oyentes de Radio Centenario. Los escucho muy bien. Bueno. Acá nosotros escuchamos alguna, a ver si soy yo que tengo que bajar, no, hay algún, algún rebote ahí. Ahí está, ahí eh, ya no sale. Plinio, eh, bueno, un gusto como siempre recibirte en horas convulsionadas para América Latina, pero vamos a ir por el punteo de temas que nos eh, planteabas vos, a ah, nosotros no, no, te estamos, no nos estamos mostrando, uh -huh. eh, Eh, nos plantea primero el tema desempleo, ¿no? Eh, datos que está brindando lo que es el equivalente al al Instituto de Estadísticas de Brasil. Exactamente, no. Bueno, una semana relativamente tranquila aquí en Brasil en las cosas internas, no. Mm. Hay vacaciones parlamentarias y durante las vacaciones la conspiración contra el pueblo disminuye. Entonces que poca noticia, pero El Instituto de, de, de Geografía Estatística, IBGE, divulgó la tasa de desempleo, que cayó para el menor nivel desde el 2014: 6,9% de desempleados al final de, del segundo trimestre del 2024. Uh -huh. De cualquier manera, son 7 mil, eh, perdón, siete millones y 500. Eh, desempleados, que es un número grande, no. yo creo que casi dos veces Uruguay de desempleados, pero de cualquier manera es un dato, digamos, que muestra que el mercado de, de, de trabajo está fuerte, ¿no? Eh, aquí en Brasil, y esto refleja un poco la economía que va por arriba de lo que se imaginaba, ¿no? La idea es que Brasil eh, crezca más o menos dos entre 2 y 2,5% en el 2024, que es un número mediocre para la necesidad de generar empleo, pero de cualquier manera mayor de lo que se imaginaba al inicio del año. Bien, ¿y a qué se atribuye esa movilización de la economía, Plinio? Esto tiene a ver básicamente con... Eh, aumento de, de, de la masa salarial y este aumento y, y transferencias del gobierno a la, a la población más pobre no la población más pobre lo que recibe gasta sí. y esto tiene un efecto digamos de recuperación de la economía estos son los dos ingredientes principales que explican el mejor digamos comportamiento de la economía brasileña en el 2024 De cualquier manera, para no generar euforia, porque siempre la gente quiere decir que la crisis se fue y que ahora la economía va. Son factores que eh, no tienen capacidad endógena de mantener el crecimiento. no? Claro. Porque por el lado del gobierno hay la presión por corte de gasto y por el lado del mercado de trabajo eh, hay que también ponderar lo que se está generando de empleo. Son empleos... en gran parte informales y los empleos formales son empleos de muy baja renta ¿no? que pagan hasta dos salarios mínimos entonces es una situación mejor del mercado de trabajo pero siempre en una situación muy muy precaria de las, de las condiciones de vida del pueblo trabajador Bueno, pasando a otro tema el gobernador de Río de Janeiro nada más y nada menos Denuncias contra él, hay denuncias y es la, es la policía oh. federal la que va. Imagínate Ángel, es una gran sorpresa, ¿no? Porque eh, en, el, en, en Río normalmente no hay este tipo de problema. No, es el sexto gobernador afastado o preso de Río de Janeiro. ¿En Prácticamente cuánto Eh, ahora no tengo así de cabeza en cuánto tiempo, pero digamos que en los últimos 10 años, ah, bueno, ¿no? poquísimo tiempo. Muy poco tiempo. Casi todo yo yo no no tengo memoria de algún gobernador del Río de Janeiro vivo que no ya estuviera preso o que fuera investigado, es? ¿no? Es una situación muy muy complicada. ¿Quién es el gobernador del Río de Janeiro? Claudio Castro. es un bolsonarista de primera hora del partido del Bolsonaro y uno de los principales apoyos de Bolsonaro junto con el gobernador de São Paulo Tarcísio de Freitas. Entonces, esto digamos es un golpe para el bolsonarismo, lo es acusado de ganar propina, ¿no? Y además hay muchas evidencias. Ayer por, por ejemplo en la televisión se mostró un video del gobernador entrando en una reunión con una mochila vacía y saliendo con la mochila no. pero gordita, pero bien gorda, o sea, él él personalmente va a recibir la plata. Pensar ah, que entonces, Plinio, si uno lo ve en una película, eso dice, mira si un gobernador va a llevar una mochila, eso se lo pasan por al banco, pero no, es así como se hacen esas no cosas, deja ¿no? Rastro. Claro. Sí, pero pero pero nada más para para aclarar una cosa, él está haciendo uh, Denunciado por una corrupción cuando era concejal municipal, todavía no era gobernador. Eh, eh, imagínate lo que debe hacer como gobernador. Además, el, la denuncia es contra él y su lo que nosotros aquí en Brasil llamamos de irmão de creación. Es un hermano de creación, o sea, es un un hermano que la familia adoptó. Entonces los dos hermanos hicieron este esta digamos conspiración de desvío de plata pública para, us, para, para, para su enriquecimiento y corrupción pasiva esto cuando eran cuando él era concejal municipal de la ciudad de Río de Janeiro bueno, entonces esta es la digamos la noticia de la pequeña la... política aquí en Brasil de la semana y ha tenido repercusión en en Río concretamente Yo creo que sí, ¿no? porque Río es un estado muy importante para Bolsonaro. Es en realidad la base principal de Bolsonaro. Entonces esto tiene a ver un poco también con las elecciones municipales. Entonces los adversarios empiezan a lanzar todas las cartas que tienen. Y seguro que es un golpe fuerte, hasta porque Bolsonaro, sin ningún fundamento, pero se... Coloca como una especie de, de anticorrupción, aunque sea un miliciano, claro. lleno de problemas de corrupción. Pero este tipo de escándalo eh, siempre es un desgaste muy fuerte, por más que Río de Janeiro, de cierta manera, ya haya naturalizado un poco la corrupción, porque prácticamente yo creo que todos los gobernadores ahí de los últimos 10, 20 años, bueno, fueron... pillados, robando. Claro, y esto sigue ahora la investigación. ¿Qué suerte tienen estas investigaciones? Es confidencial, dicen. Entonces, esta investigación ahora va para el Supremo y ahora se va se va a ver si la denuncia tiene fundamento y se va a hacer un proceso contra el gobernador. Esto, la, tu, tu pregunta es muy buena, porque hay que ver con la política, ¿no? Porque la justicia brasileña es muy Se presenta como formalmente impecable, pero en realidad es muy permeada de manera casi muy muy sin mediaciones por la política. Entonces hay que ver si hay fuerza suficiente para llevar esto adelante o no. De cualquier manera, esto para allá del problema judicial tiene a ver con la lucha política aquí en Brasil, con, con el esfuerzo que hace el establishment, de aislar el bolsonarismo y de, digamos, intimidar las amenazas que vienen de la ultraderecha por, este, por todos los mecanismos, incluso este Bien, Plinio, y lo último que además nos planteabas y, y pensábamos nosotros también conversarlo contigo tiene que ver con el papel que está jugando Lula eh, en, este, en el tema Venezuela no tras las elecciones del pasado domingo fue de los que salió en primera instancia a pedir que el gobierno venezolano dé a conocer las actas de la elección que confirmen que el triunfo fue de Nicolás Maduro, como fue proclamado ya, y además se suma este anuncio en las últimas horas de que ayer habló con el presidente estadounidense Joe Biden sobre la situación de Venezuela, ¿no? Sí, yo creo que el gran tema no para nosotros latinoamericanos y, su y, y principalmente sudamericanos es la crisis en Venezuela, no uh -huh. sin duda alguna. Y este fue el gran tema de la semana aquí en Brasil también, en realidad. no uh -huh. Todo se discutió sobre las elecciones venezolanas, con mucha hipocresía por parte de la derecha, que nunca se importa con los venezolanos y mucho menos con la moralidad. Y ahora están muy, muy preocupados para ver si las elecciones fueron correctas o no. Bueno, Lula está en una situación difícil, ¿no? porque tiene que equilibrarse entre dos, dos fuentes de presión. De un lado está el PT. ¿no? El PT reconoció la, los resultados de las elecciones y congratuló a Maduro por la victoria. Esto en, no fue unánime en el PT, porque hay gente del PT que... Principalmente los, los más recién llegados, como Andofer Rodríguez, que es el líder del gobierno en el Senado, que dijo que no, que no hay democracia en Venezuela y que esto, que las elecciones fueron fraudaterían sido fraudadas. Pero el hecho es que formalmente el PT apoyó rápidamente y, y digamos reconoció el resultado de las elecciones. Pero el gobierno de Lula es un gobierno de amplia coalición, con un peso muy fuerte, como ya sabemos, de la derecha. Entonces, él tiene que también responder a las presiones que vienen de la derecha convencional, de la gran media y de, y de la ultraderecha, que están en campaña, pero abierta contra Maduro ¿no? y contra, la, digamos, el gobierno bolivariano. Mucho dentro de la línea... de la OEA, del Carter Center, de los que vienen de los americanos. Lula en el primer momento hizo declaraciones muy, muy desastrosas contra Maduro, no. además eh, entrando en la onda de la gran media que distorsiona algunas declaraciones de Maduro para, digamos, eh, caracterizarlo como una, un, un golpista. Exacto. pero después de las elecciones ya cambió de rota y tuvo un comportamiento un poquito más decente, ¿no? Entonces, lo que él, la conversa con Biden es interesante. Primero es interesante que Biden lo haya llamado, sí. ¿no? Porque no creo que Biden lo haya llamado para pedir consejos. No, no creo que Biden entienda lo que es pedir un consejo. Él da órdenes, ¿no? Entonces, no sé lo que conversaron. El hecho es que oficialmente eh, Biden lo, le pidió uh, informaciones sobre Venezuela y Lula le dijo que está aguardando las atas para reconocer el resultado. Eh, lo que queda en la mitad del camino entre reconocer el resultado y denunciar el resultado. Queda bien en la mitad del camino porque sí. es muy extraño ¿no, Ángeles? Que eh, Que un gobierno pida las sí. de la para reconocer los resultados, ¿no? Entonces ganó Boric. Entonces Brasil dice, bueno, me den los resultados que quiero claro. examinar para ver si ganó, mi, si es nunca cierto vimos que ganó. Nunca eso, nunca se vio. ¿No? Nunca se vio, imagínate, ganó Biden. Entonces el gobierno brasileño dice, mira, yo quiero analizar todos los resultados para ver si fue decente esto. Claro. Es una cosa... No, que, que no, no no no es de nuestra cultura no, no no es una injerencia en la vida de los otros países entonces lula de cualquier manera no se metió en el golpe abierto tampoco reconoció y aguarda las actas eh, en eso está digamos el gobierno de lula muy muy presionado por los dos partidos. Eh, Lados. Creo que, del punto de vista del interés del Estado brasileño y de Lula, lo que más conviene es reconocer el resultado, ¿no? Directo. Porque la verdad es que Venezuela vive una crisis política muy compleja, ¿no? Uh -huh. que, que tiene a ver con un, con un, con un impasse histórico de la revolución bolivariana. ¿No? Un impasse que, que tiene a ver, de un lado, con. con el cerco de Venezuela por Estados Unidos, que provocó una crisis monumental, y internamente por la disminución de las movilizaciones y los procesos de, digamos, de institucionalización del, del poder. Pero estos son problemas muy complejos y que ningún gobierno extranjero va a resolver. ¿no? Y la impresión que yo tengo, y ustedes podemos conversar para ver si estoy correcto, Es que eh, lo, el impasse eh, venezolano coloca de un lado una solución fuera del orden por la ultraderecha, que es lo que es, se está planteando como alternativa, ¿no? Y un digamos un impasse de cualquier tipo de, de, de, de, de respiro por dentro del orden. O sea, es una crisis muy, muy profunda que yo creo que lo, no cabe a los extranjeros meter la, la cuchara porque es un problema interno de Venezuela. El proceso electoral, por todo lo que se vio, fue, siguió todas las reglas del juego y, y hay que reconocerlo. ¿no? este es un poco lo que yo pienso personalmente sobre el problema venezolano. Sí, como vos decías, eh, Plinio, el tema es que Lula está en una encrucijada entre, por un lado, sectores internos del PT que, se, que permanezcan todavía eh, solidarios con Venezuela y sectores de izquierda de Brasil y progresistas y la parte del PT y de, y de sus aliados que, que estén, están decididos a enfrentar al gobierno bolivariano... Pero además no es cualquier gobierno de la región, ¿no? No se puede mantener en intentando ahí estar en el medio, bueno, hay que esperar las actas. Cuanto más se prolongue ese estado, de hecho funciona como un cuestionamiento duro al, al gobierno venezolano. También se ha mostrado como cauto, aunque con alguna declaración un poco más inclinada hacia el gobierno de Maduro o el presidente de México, López Obrador, el presidente saliente, la presidenta electa no ha hablado de este no. tema. Entonces no son cualquier país, cualquier país, ¿no? Este eh, el hecho de que no se pronuncien va, juega, juega fuerte en la región hacia, hacia Venezuela. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que del, del punto de vista puro y simple del interés nacional brasileño. El interés brasileño es reconocer el, la sí. victoria y el gobierno de, de Maduro, porque esto es lo que nos interesa, ¿no? Sí. Esto es lo que fortalece los BRICS, lo que fortalece un poco una alternativa a los americanos. Entonces, no no no cabe a Brasil juzgar la democracia de los otros países sí. y los problemas internos de los otros países, ¿no? no lo que nos cabe es seguir las reglas del juego y pensar el interés nacional dentro de esta digamos eh, perspectiva que, que está el, el gobierno que no es un gobierno de revolucionario el brasileño de izquierda nada es un gobierno nacional entonces lo que eh, lo que digamos el, el bon buen senso di, no en portugués recomendaría es reconocer el gobierno de Maduro y mantener las relaciones que son muy buenas entre Brasil y Maduro. Pero hay, digamos, una conspiración abierta. Sí. Es muy clara, ¿no? Orquestada por la OEA. Entonces, cuando Biden llama y dice, no, quiere hacer consulta. No es verdad. Uh -huh. Todos los centros norteamericanos están conspirando abiertamente. Entonces, es una situación delicada, donde El antimaduro es una derecha muy, muy, eh, digamos, reaccionaria y, y no hay que ser ingenuo en este momento. Yo creo que lo más eh, prudente sería reconocer el proceso de dentro de las leyes venezolanas. ¿no? Esto no quiere decir que el problema de Venezuela no sea un problema complejo. Sí, sin duda. Y, ni, y abonar todo lo que hace el gobierno de Maduro no uh -huh. pero este es un otro tema claro. que, que se puede discutir y que yo creo que es importante discutir no hay un impasse en la revolución bolivariana no hay una alternativa de salida de este impasse por la izquierda por lo menos por mientras esto no se construyó uh -huh. pero claro que entre los problemas fuertes de la revolución bolivariana y la alternativa protofascista que se está, digamos, articulando, no hay que tergiversar, ¿no? No hay duda cualquiera, donde uno debe estar. Sí, eso es otro factor importante que vos introducías, el hecho de que Brasil forma parte y, y le da tanta importancia a ese bloque de los BRICS, ¿no? Que está en Brasil, Rusia, que ya reconoció el gobierno, la India estaba chequeando, no, no veo algún pronunciamiento al respecto, Eh, China, que ya reconoció también, y Sudáfrica, que también ha reconocido queda de ese bloque, eh, se quedaría no muy bien parado Brasil si no se suma también a los pronunciamientos de ese bloque, ¿no? al que Venezuela se quiere sumar también. Sin duda alguna, Hernán, porque tú tienes que saber en la pelea lo mínimo, ¿De qué lado de la trinchera estás? Sí. Si todos tus amigos están en un lado de la trinchera, tú no te hagas el tonto claro. y, y de no saber dónde meterte. no. Del punto de vista estratégico para Brasil, lo que importa es eh, evitar a cualquier costo una conspiración protofascista, no. Esto es claro, porque sí. no cabe a Brasil juzgar la democracia rusa, la democracia de, de India, la democracia de Estados Unidos, ni la democracia de país cualquiera, y mucho menos de Venezuela. Entonces uh -huh. yo creo que ahí el gobierno empieza a sufrir las, los, los problemas de su gran ambigüidad. Uh -huh. ¿no? sí. Y yo espero que al final Lula, digamos, eh, entre en la, en la trinchera correcta, uh -huh. ¿no? para no, digamos... A tirar contra su propio interés. Habrá que esperar que en las próximas elecciones en la, en la China y en la India Lula pida las actas a China, te imaginas, y a la India las actas de votación. A Estados Unidos ahora que dentro pero, de poco. Pero digo dentro del BRIC, ¿no? Dentro de ese bloque. Imagínate. Por Dios. Hay, no, y imagínate si piden las actas de, de las elecciones de Estados Unidos, como dice Ángeles <ríe> Ahí sí que va a quedar el despelote total, porque cómo va a ser OEA. Va, mm. va, no no no va digamos eh, eh, reconocer las elecciones americanas claro. que, es, que es un despote total claro. o sea en realidad este tema que es el tema de la democracia es un mm. tema muy delicado que hay que discutirlo con mucha profundidad ¿no? y y el tema de la injerencia en los asuntos de los otros países porque esta derecha que está tan tan incomodada con la corrupción, es la campeón mundial de fraudes, de golpes de Estado, de todo tipo de robo, mm. o sea entonces es una hipocresía total lo que está ocurriendo aquí y, y es lamentable que el gobierno brasileño en este momento ter, tergiverse hay esta palabra en español sí, exacto, tergiverse exacto. Sí. porque esto es lo que está pasando con el gobierno brasileño es un momento delicado por todo lo que yo escuché Eh, el proceso electoral eh, venezolano del punto de vista formal es muy, muy, digamos, eh, cuidadoso, más cuidadoso que el brasileño, uh -huh. parece que es muy parecido con el brasileño del punto de vista técnico, de urnas electrónicas, pero de una generación más avanzada. Entonces, además de toda la seguridad informática, hay también eh, papeles, ¿no?, Que comprueban el, el voto. Entonces, uh -huh. del punto de vista formal, yo creo que por lo que yo he escuchado, toda la formalidad fue cumplida. Del punto de vista sustantivo, bueno, esta es otra discusión, hay que discutir qué son estas democracias Exacto. representativas, que todas ellas tienen, digamos, virtudes y problemas. Muy importante tus reflexiones en momentos en que se está a la expectativa de qué hace Brasil también en esto. Eh, Plinio, un gusto como siempre estamos llegando al mediodía ya pasados unos minutos del mediodía eh, muchas gracias por este rato un abrazo para vos, para la familia los compañeros de Contrapoder.net eh. fuerte, fuerte abrazo a todos los amigos de Radio Centenario siempre un gusto tener un espacio donde se pueden hablar las cosas de manera clara y, y de manera objetiva abrazo. abrazo grande Hasta la semana que pues viene. Hasta la semana.